Bienvenidos a en todos a LiraRol, este es su programa dedicado a las guitarras. Déjenme decirles que este programa lo vamos a dedicar al rock urbano. Este género que es underground todavía no se ha propagado mucho y que pues es característico del DF y de la zona central del país. Pero antes de empezar déjenme hablarles un poco de este género Este género para mí tiene como que dos padres ¿no? Uno que es el que todos conocemos Que es Alex Loras sí y es este integrante del grupo El Tri El principal para ser resactos Fue el que le dio la música al género del rock urbano Y es el más representativo de este Pero el que le dio la calidad en las letras Fue el señor Rodrigo González Este cantante que murió en el año de 1985 en el terremoto Por un exceso de concreto en la cabeza. Pero bueno, vamos a comenzar el programa con una canción de este cantante llamado Rock tribo González. Esta canción que se llama Distante Instante, este, van a ver que el señor tocaba muy bien la guitarra. No es precisamente el género de rock urbano, pero la letra sí es lo que hace que pueda entrar en este rubro. Bueno, los dejo, regresamos después de esto.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 de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta lisa soledad de esta eterna ansiedad si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como cuervos arrancan ya mis ojos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 Si pudiera borrarme es viejos recuerdos Que como viles cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis despojos Entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a la gente Si volviera el amor un hermano amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin su. Así es, este cantante fue el que le dio la fórmula para hacer las letras de lo que hoy conocemos como el rock urbano. Y ahora vamos a seguir con el que le dio la fórmula para hacer la música de lo que es el rock urbano. Como sabrán, el tri fue antes Three Souls in My Mind, un grupo que cantaba canciones en inglés. Pero tocaba más o menos el mismo tipo de música, que es una mezcla de blues, rock clásico y balada. y de esa fusión de estos géneros salió lo que hoy da origen a que se pueda crear el rock urbano y vamos a dejarlos con esta canción que se llama Nostalgia una de las mejores canciones del tri y regresamos después con más del rock urbano aquí en Lira Roll, el programa dedicado a las guitarras <risa> The fin de siglo Y se vuelven a oír las rolas De los Beatles De Elvis De Janis, De Hendrix De Morrison Se vuelve a poner... De... Buenos tiempos Porque recuerdo Los padres lo hicieron con los abuelos Con la misma actitud Las mismas fachas Las mismas causas Y está la misma música Y es que es la nostalgia Del fin del siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Recuerdos Y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos Y bueno, el rock urbano adquirió este nombre porque una de sus características es que sus letras reflejan lo que se vive en la ciudad, así como la canción de Tri de Esperando mi camión en la terminal del ADO, que refleja pues algo que se hace cotidianamente, ¿no? Y así muchos grupos han intentado hacer esto y obviamente no podemos descartar las canciones de amor que las existen, pero son no tan fantasiosas, más bien digamos que es algo... que se siente en el momento algo más real, bueno, entre comillas, vamos a poner esto. La siguiente canción es de un grupo que hoy por hoy es el más representativo del rock urbano, un grupo como lo es el Aragán y compañía, este, no digo que sea el mejor ni que sea más famoso, pero después de que el trí decayó cayó enormemente, porque se volvió un grupo asqueroso, eh, el Aragán tomó como que el lugar... Este, de ser el más comercial entre comillas, porque son un... o sea, lo más comercial fue salir con Paco Stale cuando este vivía, ¿no? Eh, pero sí fue el más representativo hasta ahorita. Los voy a dejar con esta canción que se llama Purgante de Amor y regresamos después de esto. <risa> vicioso y no lo puedo evitar y no lo puedo evitar quiero y no puedo dejar de amar perdido estoy perdido yo estoy en el vicio de tu amor y no lo Nunca había querido así a una mujer Perdido estoy, muy perdido yo estoy Yo estoy Cuando te sientas así igual que yo Ve a la farmacia de la esquina y tómate Un furgante de amor Un brebaje mágico que te cure de amor ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Y bueno, la canción que sigue es de un grupo que se llama Los gestos de la doña Este grupo a mí en lo particular me gusta bastante Se me hace una propuesta muy buena con una voz muy particular Y muy agradable Y la canción es un poco triste Se llama A través del cristal Y espero les guste, escuchenla bien y van a ver de qué se trata. Y regresamos para poner más rock urbano aquí en Lira Roll. To poderte abrazar Y se la vamos a dedicar A toda esa gente querida que nos ha abandonado el cuerpo Pero en alma, siempre estará aquí con nosotros Quisiera algún día llegar a ser como tú siempre tuviste respuesta Se terminaron tus fuerzas Y antes de morir de aquellos malos tratos perdonar. Bueno, la canción que sigue es de un grupo que se llama Liran Roll Este grupo que, cuyo nombre se parece mucho al programa que están escuchando en este momento Pero les aseguro, les garantizo que no tienen nada que ver el uno con el otro Y no me base para ponerle el nombre a este programa con este grupo Si no me creen, pregúntale a Juan Mendoza de Transistor Que él fue el que me ayudó a ponerle el nombre Y bueno, la canción se llama El Perdedor Es una canción muy buena, espero que la disfruten Regresamos para poner la última canción después de esto Bueno, Para todos los que les guste el rock urbano o sean fanáticos de este género, me van a decir que el grupo que les voy a poner a continuación no es rock urbano y van a tener la razón, me van a decir que este grupo es diferente porque se le han catalogado como grupos de metal, como grupos de folclórico español, etc. Realmente este grupo es un grupo de rock, si sí, más folclórico, pero siempre que busco discos de ellos siempre están al lado de los discos de rock urbano. este grupo cuando está en México se presenta a los lugares donde se presenta los grupos de rock urbano y en muchas ocasiones han hecho tocadas de varios grupos de rock urbano y los invitan a ellos lo cual me hace pensar que si no son de rock urbano mínimo se llevan muy bien y también me van a decir los fanáticos de la guitarra que pues, este grupo no lleva mucha guitarra porque lleva más violines y flautas Y tienen razón, porque este grupo que es Mago de Oz, su principal atractivo son las flautas y los violines, en especial este último. Pero esta canción que les voy a poner que se llama Hasta que el cuerpo aguante, lleva un pequeño solo de guitarra que es muy bueno, además de una parte en guitarra acústica rasgueada que también es muy buena. Y los dejo con esta canción que se llama Hasta que el cuerpo aguante, regresamos para despedirnos después de esto, solo aquí en Lira Roll. Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia sobre el cielo, que el mar confundido vaya a un río a morir Que la noche cante el gato a la mañana que con esa guía se La pasión a flor de miel Entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espero que te crezca Y mientras yo guardo sus besos y su voz En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas Y me he dado cuenta que estaré en mi Comunicador de sueños quiero Para despedirnos quiero agradecerles a todos los que llegaron hasta este momento en esta transmisión, ya que yo sé que el rock urbano no es como que el favorito de la gente, se tiene que nacer con esa vena especial para aceptar este género. Y los voy a dejar con esta última melodía de un dueto japonés que se llama De Papepe, esta melodía que no tengo idea de cómo se llama porque nada más veo las siglas en japonés y yo desgraciadamente no leo los kanjis, pero es así como medio arabesca, así medio locochona. Bueno, y déjenme recordarles que todos sus comentarios sean positivos, negativos o neutrales, son bienvenidos aquí en este podcast, los pueden publicar, pueden pelear si me gustaría ver así una pelea como las que hay en los videos de YouTube aquí en este programa, pero se me hace que eso no va a pasar, también si quieren alguna petición, quieren dedicar alguna canción, quieren... sugerirme algo, recomendarme algo o criticarme algo, pueden hacerlo enviando su comentario al siguiente correo, fernando chivoradio.tk y les deseo una feliz, agradable y tranquila noche, día, tarde, mañana o sea la hora que sea del día en el que estén escuchando este programa. Hasta la próxima.